Hola, mi amo Jessica Lutrell. Soy de Chicago. Tengo pelo lisa y café y ojos cafés i um, y soy bajita. Soy una jugadora de fútbol y estoy en el equipo de fútbol a Davidson College. Pero no juego fútbol este otoño porque tuve cirugía en mi país izquierda en eso junio pasado. Um, y me amo jugo, jugar fútbol. Desde, soy de Chicago. Estoy muy lejos de mi casa. Me extraño mi familia mucho y estoy muy feliz para ver todos en la siguiente semana, semana para el Día de Gracias. También estoy muy emocionada para comer la comida de mi mamá. Me extraño su comida mucho. Su comida es el mejor. Además, sería fantástica para ver mis amigos porque no, no los veo en tres, tres meses. También el, el, ellos están muy lejos de mí, así que nosotros no podemos visitar el uno de otro. Nosotros estamos teniendo un gran fiesta y cena en el sábado antes del Día de Gracias. Es un secreto, pero estoy poniendo un cartel de pinturas de nosotros cuando estábamos creciendo más, más mejor. Sería perfecto. Sin embargo, yo no estoy preparando para el clima muy frío. Me gusta el sol and Davidson i y todos los días en los setentas. Bueno, entonces yo puedo tener mucho chocolate caliente y eso es mi bebida favorita. Ojalá que no uh, extrañe mi vuelo en el siguiente martes. Chicago, estoy viniendo a casa.